Mendiikusgarrietan galtzen diren herriskak. Lakuetara eta itsasoetara bista zoragarriak dituzten etxaldeak, gurutze ortodoxo eta katolikoekin. Mezquite minareteekin. Partisanoen oroigarriak, izargorriak. Mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatz. Bigarren mundu gerran partizanoek fascista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Nobizadetik, eskopiatik eta lukatik. Zagrepetik, tetobotik eta uzitsetik. Esplitetik, sarajebotik eta pristinatik. Mostarretik, titogarretik eta kaninetik. Bukobarretik, liulianatik, pergradetik eta beste amaika txoko balkandarretatik gatoz. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kirolari ez ezitzei. Eta behar bada ere, gure haita amen etxea derrendatuko dugu, mila bederatzeren daberrogeita iruan, Aitona Monek egin zuten bezala. Ongi etorriak, tesla ordura. and attack GABON gogoratu Tesla orduan zaudetela 87 FM irratiko Balkanetarako leioan Eta gaur, esan bezala xe, ba, Nemainia Lukitsi elkarizketa bat egingo dugu, eta bereari buruz itzea egingo dugu apurtxo bat, joan jakin dezagun, norden, Nemainia Lukitsi. Bai, Nemainia Lukitsi serbiarkomunista e, da, egun Madrien bizi da bi proiektu den parte da, politiko baten parte, kolektibo baten parte da, revoluzionarna nahi dozuna partia, o da, herriaren alderdi eta beste parteatetik printzip.info kontrainformazio atariaren redaktoria ere bada. printzip.info izen hori hartzen du, Galfrilok Printzip serbiar erolia dengandik. Hakim barakizue, Galfrilok Printzip mirabehetsen da malauan. Austria austriar artxidukea helizuen E, e, gaztea izan zala hau Eroia da Serbian Ezain beste Ostas. Eta berez e, Eroia zela ere Jugoslavia hoi Bai, eh, azken finean Gabriel of Friendship eh, Azkenengo urtetan Nazionalista bezala Irakurtzen bada ere Historia liburutan Eta baita ere mendebaldean Serbia Serbian diaren nazionalista Edo Serbia diaren Defendatze izango alitz bezala Berez eh, Nazionalizma, baina nazionalizma, baina gehiago zan e, e, sozialista eragut zaia, hori jende gutxik e, e, daki gaur egun, baina hala zen eta hala horatzen zentzenen Jugoslavian, ala horatzen zan bera bai, emorila. Ja. Eta bere burua ere Jugoslavia hartzatzekan, eta eslabiaren egoa ego daldeko eslabiaren arteko naitasuna defenatzen bai, zuen. Bai, hori defenatzen zuen, bereak esaten bat e, behar zela ego eslabiaren guztientzat. Bueno, ba, beraz, e, Nemanja Lukitzekin izango dugu elkarizketa. Bai, Nemanja Lukitz, e, gazteran barare izan zen gonbidatua, izin da bertan egon ez behar bat dela mendik jo, baina Euskal Herriak herri guk uinen bitartez, uin partizanen bitartez barare. E, segundu minutu tagutxi eta e, berarekin gode izketa. Zatočekam jutro sa tobom, kriča ti je dobra. Izmela štip, kao zbinjak čovek. Pa evo je zora. Zatočekam jutro sa tobom, kriča ti je dobra. Izmela štip, kao zbinjak čovek. Pa evo je zora. Ha, ha. Pa evo je zora. Je, je, je evo je zora. Gero yeah, yeah, yeah. hecho que Nemanja Lukic es una persona serbia, residente en Madrid, y como tal eh, también es un, una persona activista, forma parte del colectivo eh, Re Revolucionar Naranapártida y del programa contrainformativo no eh, Príncipe.info. Nemanja, eh, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí, perfectamente. Eh, usted ahora mismo vive en madrid pero nació en, en belgrado eh, ¿Cómo fueron las circunstancias de dejar pues bueno su ciudad natal y venir a, a vivir a, a otro a otro país bueno realmente esto ha sido mi segunda emigración realmente. Estuve viviendo en república checa antes de venir aquí Y aquí realmente viene por, por amor, por cosas sentimentales. He conocido a una chica española y pues me mudé a Madrid con ella. Ah, qué bien. Esas siempre son historias bonitas. Eso sí, sí. pero la primera, de Praga, pues no tan bonita, bueno. Eh, realmente bueno, emigré más bien por razones uh, bueno económicas más que políticas. Porque bueno en aquel entonces el país se encontraba en una situación bastante mala bueno ahora tampoco ha mejorado y bueno decidí emigrar para poder avanzar un poco en tema económico y profesional entonces claro al ser la segunda emigración no sé y además con acompañada de amor fue más sencilla que la de que la de praga o la de la república checa no Bueno, realmente, a ver, eh, la primera fue bastante dura, más que nada porque bueno realmente no sabía con quién me voy a, voy a enfrentar, pero una vez eh, vivir en otra cultura, en otro país, pues ya puedes hacerte una, una idea eh, de qué puedes esperar en futuro. Bueno. Entonces, claro, eh, la cultura aquí en suele ver que es bastante parecida a la cultura de balcanes y entonces encajar aquí no ha sido tan tan complicado como hay en europa central es, la mentalidad es muy diferente y ahí vivir ahí es que ha sido bastante bastante complicado especialmente por temas sociales de uh -huh. mañana has hablado de mentalidad eh, bueno más de el forma de hoy eh, tenemos pensado también en eh, hablar del libro llamado Anatomía Serbia, que ha hecho un hombre gallego llamado Miguel Rodríguez Andreu, que habla también de la mentalidad serbia, bueno, sobre todo de la de Belgrado. ¿Conoces ese libro, Nemanía? Desafortunadamente no, pero ahora tengo curiosidad. Vale. ¿Pero bueno. crees que realmente que sí que hay no una mentalidad, eh, hay ciertos puntos de conexión entre la mentalidad balcánica y la de la península ibérica? Sí, seguro. A ver, es simplemente, eh, a mí personalmente no me ha costado adaptarme a nada. Es decir, no hubo adaptación como tal. No he encontrado nada extraño, nada raro, nada que no pudiera comprender, pero esto sí que ha pasado mucho en la República Checa. Mm -hmm. Ya, yeah. eh, al fin y al cabo la República Checa está más próxima ¿no? al mundo germano, igual de Europa Central, y, y se nota... Eh, ¿Cuántos años ibas viviendo en Madrid? Um, ocho ocho años. ocho años En esos ocho años has echado algo Bueno, seguro que has echado muchas cosas en falta De, de sí. Belgrado, pero De Belgrado y bien en general Pero sí. si tuvieses que mencionar una cosa Comida Comida, ¿no? Comida. Sí que, <risa> <risa> <risa> <risa> Aparte de eso Que realmente no nunca me ha faltado nada que Amigo, mm. bueno Ver, es muy fácil hacer amigos aquí eh, Establecer relaciones sociales eh, mm. Participar en la sociedad En cualquier sentido claro, la... mientras, mientras eres Entonces, blanco ¿no? la, la Pero, sí. Sí, sí. No, Digo que la respuesta Realmente me lleva la atención Porque la respuesta se parece mucho a la respuesta Que podría ser de una persona de la península ibérica Cuando va afuera, ¿qué se echa de menos? Lo primero es la comida Es eh, Una cosa que nos hasta acostumbramos, pero bueno, esto tampoco es una, una cosa sin, sin resolver, porque bueno, <ríe> uh, tengo que aprender a preparar mi comida hace mucho tiempo y esto ya no es un problema. Me puedo los, pues todo lo que hace falta de la cocina. ¿sí? Yeah, sí, pero en la península ibérica no tienen plescavita. <ríe> sí, pero yo tengo la receta. Ay, bueno, ay, ay. ¿también, de la También tienes la receta para Tilarraquia. Eh, no, pero tengo amigos que lo hacen, así que conseguir ah. una no sería un, un problema. Sería un problema encontrar eh, el aparato, ya, ya. Eh, el ambique, y luego el sitio donde hacerlo legalmente. ¿Las pécagas de la mañana noche hacen falta un poco? Eh, sí, ah, eso sí. Vale. Bueno, vamos a hablar un poco ahora también de tu militancia política, que es el tema... ...más o menos que estamos eh, interesados en esta en este programa también y bueno usted, eh, usted milita en, en un colectivo político llamado rnp revolucionar na part nos puede hablar un poco de este de este colectivo sí claro bueno es, en, es un colectivo relativamente nuevo bueno, bastante nuevo, de hecho en comparación con otros uh, otras organizaciones políticas en serbia que llevamos más o menos un año Eh, aspiramos a convertirnos a un partido en algún momento, pero de momento estamos un, en una fase de eh, formación ideológica y eh, desarrollo de su línea política propia. Que, bueno, nosotros creemos que hay cierto vacío en la izquierda serbia que nosotros intentamos rellenar. ¿Y cómo definiría usted ese vacío que... ¿Qué le falta a la izquierda Serbia para que, que vosotros eh, tuvieseis que organizar este partido? A ver, hablando sobre la izquierda Serbia, el, la principal cosa que falta es el vínculo con las masas. Que, eh, los los um, partidos serbios se concentran principalmente o en el mundo académico, en simplemente escribir eh, sobre teoría, o... Eh, en elecciones, eh, en parlamentarismo. Eh, aparte de eso, que realmente no hay ningún vínculo con las masas y esto es lo que nosotros intentamos, bueno, primero desarrollar un análisis de la situación eh, serbia, eh, nosotros creemos que Serbia realmente es un país eh, neocolonial que dep depende de eh, imperialismo y a partir de ahí intentamos desarrollar eh, ...desarrollar uh, un poco la estrategia y táctica de cómo uh, atraer las masas... ...y cómo movilizar el, uh, pues las masas en esta lucha antiimperialista principalmente. Esto es lo que nosotros creemos que es el principal objetivo de momento... ...es lucha por la independencia y soberanía de verdad y no solo ficticia como la tenemos ahora. Ya. Usted ahora mismo ha hablado de que Serbia es un país... Eh, neocolonizado por bueno, por la Unión Europea y Occidente. Nosotros, más o menos en conversaciones entre nosotros, pues al observar un poco la realidad serbia desde ojos un poco externos, porque nosotros no somos de allí, eh, hemos llegado un poco a la, a la impresión de que la izquierda serbia durante muchos años ha estado un poco, pues, muy obsesionada con criticar el nacionalismo y como tal se ha acercado demasiado a los círculos, digamos, liberales serbios. ¿Usted ve en eso un, eh, un error por parte de la izquierda serbia o comparte este análisis que hemos hecho? Bueno, eh, hasta cierto punto, sí. El, eh, el problema es que, bueno, hay que, hay que entender muy bien primero las circunstancias eh, políticas Esta, este enfrentamiento entre las fuerzas de izquierda y nacionalistas lleva desde los tiempos de la monarquía, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial lo agravó y entonces eh, durante el socialismo el nacionalismo fue eh, fuertemente reprimido y entonces esto está como eh, un punto muy importante para la para la izquierda que cree que prácticamente todos los males eh, tienen sus raíces en nacionalismo y obviamente los nacionalistas tienen una idea muy parecida lo que no, nosotros intentamos destacar eh, es que eh, um, um, a ver si sí, de alguna manera veo que Eh, quizás eh, muchas veces han dado la espalda no el patriotismo y la izquierda y parece ser ¿no? que los movimientos de derecha han tratado de monopolizar quizás el patriotismo la izquierda ha tratado de distanciarse quizás en vuestro caso tratáis de bueno aunar ambas tradiciones o buscar un entendimiento al menos no se sé, pregunto Muchas gracias por el comentario, porque es justo eh, lo que me faltaba, la, la idea. Um, a ver, eh, eh, lo que pasa que en nacionalismo, chovinismo y patriotismo, en Balcanes en general, no solo en Serbia, es un, son, son sino, sinónimos. Eh, lo que nosotros queremos es devolver patriotismo a la izquierda. Es decir, separarla de nacionalismo y chauvinismo, y entonces... Eh, Simplemente nosotros entendemos que no se puede quitar la identidad nacional a la gente ni sentimientos sentimientos nacionales, pero uh, es importante enseñar a la gente que el problema no está en la gente de uh, otra nacionalidad o etnicidad, sino en el imperialismo. No. entonces nosotros queremos tirar por esta línea uh, patriótica, pero de izquierdas. Uh -huh. en Por cierto que se ve que esta, esta tendencia quizás eh, por la historia más reciente de los Balcanes ¿no? y en el caso de Serbia eh, puede ser que tenga una mayor un mayor peso eh, esta, digamos este divorcio entre izquierda y patriotismo, pero sí que es un problema que se puede observar en todas las izquierdas del mundo, ¿no? Y realmente una de las aportaciones que han hecho en Latinoamérica ha sido la capacidad que han tenido de bueno, asociar patriotismo y transformación social progresista de izquierdas en un mismo discurso. Y quizás eh, es verdad que en Europa eso todavía está un poco más retrasado. Sí, en Europa sobre todo está visto como, sobre todo por, desde las naciones con estado se ha visto el nacionalismo como o el patriotismo como como un discurso que a la su vez es amenazante por parte de las naciones sin estado hacia ellas y se ve eh, en ese supuesto internacionalismo que más que internacionalismo es cosmopolitismo como una defensa del statu quo pero yo qui quisiera preguntarte otra cosa eh, en relación a esto ustedes tienen alguna coordinación con otras organizaciones de la antigua Yugoslavia con organizaciones comunistas pues croatas, bosnias o macedonias o por ejemplo de momento no nos gustaría mucho pero el panorama está muy mal en, en Balcanes no. en general de manera privada sí que tengo contactos con individuos por la Croacia por, por Bosnia pero no hay ninguna organización que, bueno, simplemente no hay ninguna organización como como tal gracias, uh, conozco uh, a Acción Roja que bueno uh, uh, tiene línea más o menos revolucionaria, leninista pero um, tampoco tiene muchas muchas actividades ni, ni, bueno, también intentan relacionarse con las masas, pero esto va lento eh, Neymondia que otra otro proyecto de ustedes es el proyecto transformativo príncipe.info ¿nos puede hablar un poco sucientemente de dicho proyecto? Claro, sí, bueno, es un proyecto que es bueno independiente, aparte de proyectos de, de colectivo R RMP y um, La principal idea de, de ello es simplemente hacer un portal de información, de, de noticias, e informar sobre, de, desde el punto de vista de los oprimidos. Es decir, que es algo que no, na, no, no se encuentra en Serbia uh, de tal manera. Y entonces nosotros intentamos publicar uh, noticias y análisis siempre con un comentario antiimperialista anticapitalista, solidario eh, y obviamente patriótico pero sin potenciar tanto la ideología y una retórica eh, eh, pues fuerte digamos ya. bueno, nosotros como somos un colectivo inst instalado en el País Vasco eh, esta radio también es una red del País Vasco eh, hemos Sabido que vuestro colectivo estaba invitado al festival de juvenil llamado Gaste Dambada a finales de marzo. Eh, bueno ¿qué a, ¿Vosotros cómo habéis recibido esa invitación y de qué ibais a hablar en la, en la Gaste Dambada? O sea, más o menos, ¿qué sensaciones os ha suscitado que se cuente con vosotros? y pues, más, eso, eso no es lo que quisiera que nos contases. Sí, bueno, um, a nosotros obviamente nos hace eh, bastante alegría uh, tener vínculos internacionales eh, y en los que íbamos a participar por, lo único que, por, la, por las causas personales, esto no sé si se va a realizar. Uh, de todas maneras, nosotros uh, eh, cuando hablamos de País Vasco en, en, eh, en general, um, ...valuamos bastante la experiencia va, uh, vasca... ...especialmente de la izquierda patriótica... Uh, ...y por todo el tema que hemos hablado antes... ...de patriotismo... ...y entonces a uh, nosotros nos, guste, nos hubiera gustado... ...aprender de uh, primera mano... Uh, ...cómo funcionó este uh, movimiento bueno, patriótico... ...y de, de izquierdas a la vez... ...es decir que experiencia eh, podríamos traer nosotros a, a, a serbia desde el de, de, de país vasco y crear este, este vínculo uh, de manera más práctica um, obviamente uh, uh, todavía no tenemos mucha experiencia uh, como colectivo en serbia para uh, compartir con, con país vasco y decir que funcionó funcionó para nosotros o no, pero la idea fue principalmente uh. esa de establecer vínculos y aprender del, del País Vasco ¿Se conoce mucho sobre el País Vasco en Serbia o en la antigua Yugoslavia? Sorprendentemente eh, yo diría que eh, hay ciertas simpatías entre la población eh, yugoslava y causa vasca No puedo, no puedo explicar exactamente por qué, pero esto sí que eh, está presente. Interesante. Eh, igual, para ir acabando un poquito con esta entrevista y relajarnos un poquito, eh, ¿nos podrías recomendar un sitio de Serbia y otro de los Balcanes para nuestros oyentes? Algo que sea diferente a lo que se puede escuchar por eh, radios, televisiones y y revistas no de turismo Lon Lonely Planet, por ejemplo esto este es un poco difícil más que nada porque por un lado Croacia eh, es un país muy turístico y ahí encontrar unos sitios que no están Lonely Planet es muy difícil por otro lado eh, Serbia, Bosnia, Macedonia, Montenegro eh, son sitios que no tienen eh, turismo ...muy bien desarrollado... ...entonces prácticamente cualquier sitio que se visita... ...sería bastante auténtico... ...es decir, sin... Eh, ...haber sido estropeado por, por el turismo... ...así que se puede encontrar... ...prácticamente en, eh, ...alguna cosa histórica... Eh, ...en cualquier sitio... Uh -huh. ...pero... ...pero si tuvieses que elegir un sitio... ...por ejemplo en Serbia... ...en tu país... ...un sitio que dices... ...mira, este en Pueblo... Este en... ...o este en Monte o, o esta, este barrio o este bar o este restaurante creo que merece la pena para relacionarme un poco con Brina Zubia y Alcartea yo diría que dice es un uh -huh. sitio que por el, por el tema del puente eh, tiene mucho significado simbólico para los pueblos yegoslavos y bueno, no solo yegoslavos eh, el tema que lleva el puente es, va a A, a imperio otomano y entonces esto tiene bastante más significado que solo significado local Neumannia uh -huh. y sobre las elecciones serbias que van a realizarse en abril podrías eh, comentarnos un poco introducir a nuestros oyentes en, en ello o sea, cuáles son tus impresiones o qué qué, qué ¿Cuáles son los mayores temas de, de, de debate en la campaña? O... Pues digamos que, bueno, estos son um, elecciones en todos los niveles, decir, parlamentario, local, uh, uh, autonómico, y realmente el, son extraordinarios, y el, lo que quiere el gobierno, lo que quiere resolver, es simplemente uh, si van a seguir con el mismo... Uh, el ritmo de reformas que requiere FMI no. y entonces uh, prácticamente se trata de si van a implementar todos los cambios estructurales como lo llaman que realmente significa más privatización más uh, destrucción de la industria más despidos más rebajas de derechos laborales y tal y uh, Eh, según veo en las listas de uh, candidatos No hay ninguna uh, Creo que no hay ningún partido de izquierda Sí que hay una coalición Que es, bueno, izquierda Pero más uh, izquierda liberal En la que participa también como uh, partido comunista Pero no sé cuál de todos uh, De todas maneras Es ...este candidato es que... ...ahora está en gobierno... ...y que está, que tiene responsabilidad... ...para prácticamente... Eh, ...todo lo malo que... ...que estaba pasando... ...así que alternativa... ...verdadera... ...no la veo... ...ya... Yeah. ...bueno para... ...más o menos para ir acabando... Eh, ...bueno te vamos a... ...mencionar unos nombres... ...unos conceptos y... Bueno, pues eh, nos gustaría que usted diese su opinión en muy breves palabras sobre dichos conceptos. Por ejemplo, eh, Josip Prostito. Hmm. Positivo, diría. Eh, Yugoslavia. Lo mejor. mejor. Eh, Emel Kusturitsa. Bueno, un poco nacionalista, pero... Guilea, que... Hace su trabajo no. eh, la, la isla de Adatsyganlia En Belgrado Pues sustitución De Playa de verdad ah. eh, Boris Malagurski Malagurski eh, Oportunista diría ah. eh, Kosovo uh, Pues esto sería Colonialismo puro y duro Eh, Fondo Monetario Internacional Colonialistas Nato Lo mismo <risa> Rusia Bueno, falso amigo Bueno, yo creo que ya es suficiente bueno, pues sí, Igual, es, sí. para antes de despedirnos eh, Ya que hemos visto que echas de menos la comida serbia y balcánica Cuéntanos cuál es tu plato favorito, comida favorita de tu país Últimamente estoy pensando solo en Burek uh -huh. Así que otra cosa no podía decir Un símbolo como que es, Aparte de una comida es un símbolo Pan yugoslavo, más o menos casi eh, bueno, bueno. Esto es un desayuno fuerte y muy básico Sin esto el día no puede empezar Y para nuestros oyentes Que no sepan de qué, qué está compuesto eh, Vale, es um, Hojaldre con Suele ser carne, carne picada uh, Espinacas queso peta Su bebida favorita nos podrá decir ¿Cuál es? Café, Café de... sí, la, cafana, sí. la cafana Eso, eso <risa> Bueno, muchas bueno, gracias no, no sé. por la entrevista y esperemos que te vaya todo muy bien por Madrid y que bueno vuestro proyecto político tira adelante Muchas gracias a vosotros y eh, muchas Ánimos, ánimos, para vosotros ánimos, y ánimos, ánimos para nosotros, para todos. Exactamente. Sí. Bueno, hasta otra, la cunots de mañana. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches, un abrazo. ugarrietan galtzen diren herriskak lakuetara eta itsasoetara bista zoragarriak dituzten etxaldeak gurutze ortodoxo edo katolikoekin mezkite minareteekin partizanoen homenezko oroigarriak izargorriak mapetan existitzen ez den herrialde batetik atoz Bigarren mundu berran partizanuek faxista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik atoz. Nobizadetik, eskopiatik eta baina lukatik: Zagrepetik, tetobotik eta uzitsitik. Esplitetik, saraiebotik eta pristinatik. Mostarretik, titogradetik eta kaninetik. Bukobarretik, liulianatik, belgradetik,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 Mila bederatzeron da berrogeita iruan, aitona monek egin zuten bezala. Ongietorriak tesla hordura! orduan jarretzen dugu eta orain txoko literarioarekin jungo gara gure elkartekide den Militza Matovicek aurkeztuko digu liburu bat Anatomia Serbia Miguel Rodríguez Andreurena liburu honek Serbiaren mentalitatea azalduko du baina guk baino beto Militza Matovicek berak, Serbiako nobi baro serrikoak azalduko dizue Baina Creo que las ciudades serbias huelen a leña y a pan horneado. En cualquier esquina céntrica los puestos de comida rápida son como un altar donde los vapores del carbón sustancian las carnes a la brasa. Creo que las calles se hicieron para que los coches se pararan justo a una terraza y conductor y camarero se pusieran a hablar. Creo que los vendedores de las tiendas de Belgrado en Ovisad no quieren vender nada. Quieren que los clientes les dejan tranquilos, que suficiente tienen con el país lleve más de 20 años en crisis. Creo que lo mejor que le puede pasar a una persona cuando se levanta por la mañana un domingo es ir a una pécara, comprar unos tapichi con aroma ajo, rol virsla, ayvar, café con leche y medio litro de yogur para luego sentarse en un patio a comerlo todo en buena compañía. Creo que no hay mendigos serbios porque los Nikolic Jovanovich Petrovich y compañía nunca consentirían que un miembro de la familia pidiera dinero en la calle. Creo que Belgrado es una de las ciudades en Europa donde se vive mejor sin que sea este en la que mejor se vive. De hecho Creo que los serbios piensan que se vive mejor en cualquier otro lugar que no sea en Serbia, aunque nadie echa de menos su país más que los serbios cuando lo echan de menos. Con estas palabras, un poco críticas, un poco irónicas, pero todavía tiernas, a uh, un escritor español empieza su relato, su ensayo sobre Serbia. El libro que estamos presentando hoy se llama Anatomía Serbia. Salió de prensa en 2012 en Belgrado uh, con el apoyo de, de la Embajada Española de Serbia e Institutos Cervantes. El autor es un joven de, de Vigo uh, que se llama Miguel Rodríguez Andréu. ¿Por qué hemos elegido este libro hoy? Porque para todos que conocen Serbia, este libro será una muy buena manera de acordarse de algunas cosas de sus viajes o aprender cosas que les esperaban en Serbia y no las conocían. Pero también, para la gente que nunca ha viajado a Serbia, creo que eso es un libro que les dará ganas, que os dará ganas ir a visitar este país muy bello. ¿Qué se puede decir de Miguel miguel Rodríguez Andreu? Pues él nació en Vigo en 1981. Y no tienen ningunos raíces serbios. Hasta 2005, de hecho, no tenía ninguna relación. ¿Y qué pasó en este año? Bueno, en este año se fue de viaje a Serbia con la intención de conocer este país. Sin más. Un viaje de jóvenes explorando Europa. Pero allí pasó algo. Una cosa rara, muy balcánica, muy serbia. Y Miguel Rodríguez se enamoró. No de, una cher, no de una chica serbia, aunque somos muy guapas, pero uh, se enamoró de la ciudad, de la sociedad y de, de la historia que un poco conocía. Y después de 2005, este viaje que pretendía ser un viaje de aventura se convirtió a un viaje de su vida. Uh, después de 2005 empezó a trabajar como colaborador en el Instituto Cervantes en Belgrado Luego se quedó con una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y al final uh, abrió una uh, empresa consultora pequeña um, que trabajaba asuntos entre España, Serbia y otros países de, de Balcanes. Uh, ¿Cómo surgió este libro al final? Pues el libro es el fruto de sus experiencias. Miguel Rodríguez no cuenta solo sus historias. El libro es fruto de sus experiencias, pero también de las cosas de sus amigos, sus vivencias, sus opiniones y hasta hay entrevistas en este libro. Alguien se preguntará, ¿y este libro es un guía turístico? Pues no. ¿O quizá? Sí. Porque Miguel menciona y habla de muchos sitios escondidos en Serbia. Que un viajero, un turista típico que viene solo a Belgrado no llega a ver. Así que abre una puerta y enseña Serbia en su totalidad. Habla de pueblos pequeños de Shumadia, la parte central de Serbia. Menciona a Félix Romuliana que es un testimonio arqueológico romano en este de Serbia. Habla de muchos personajes y muchas personas que forman la historia, la cultura la realidad serbia. Miguel escribe para acordarse de su propia estancia en Belgrado, pero también para dar otra visión más compleja sobre la sociedad serbia, como le llama él, sociedad apasionante. En este libro podemos encontrar uh, hechos históricos, uh, sus opiniones, uh, sus uh, impresiones propias. Él habla de ex Yugoslavia. Habla de la historia de Serbia, habla de la identidad serbia, de la religión. Y como dice Miguel, que si me acuerdo bien, él dice que no existe el país uh, del mundo donde toda la gente es más ortodoxa y menos religiosa <ríe> como en Serbia. Y de hecho eso es una realidad. Habla también de Cafana, que son bares típicos de Serbia. Habla de la comida y de bebida. Y de verdad leyendo este libro me dio una impresión uh, de vergüenza porque parece que Miguel conoce muchas cosas más de Serbia que un serbio un serbio un serbio normal y corriente sus ensayos empiezan contando su encuentro con Mijailo Markovic Mijailo Markovic era un filósofo murió en 2010 en Belgrado y él era un base para la formación del Partido Socialista de Serbia en los años 80, en años 90, de hecho él escribió el programa por un conflicto con Slobodan Milošević, un personaje tan popular en, en, en todos los medios de Europa en los años 90, salió del partido y luego lo criticaba bastante por conflicto de con el presidente, con el futuro presidente. Y parece que es un, este libro, Anatomía Serbia, es un libro histórico. Pero luego Miguel va introduciendo otros elementos. Habla de Milan Ladinovich, ah, habla de la escena de rock de Serbia y de Belgrado, que es de los años 80 y los años 90, que se parece un poco de la, a la movida madrileña de los años 80. En este libro todo el tiempo podemos ver un equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo. Miguel Rodríguez habla una historia real, subjetiva y objetiva, pero con mucha ternura. En algunos momentos su visión es muy romántica, bonita, tierna. Pero luego Miguel, en una manera maravillosa, introduce opiniones de unos pensadores de, de actuales de, del mundo y de Europa, como Sigmund Bauman o Erich Fromm o Nietzsche, y así entra en diálogo con con las autoridades y su propia opinión nos pinta una, una bonita, muy bonita imagen de Serbia. De verdad creo que este libro lo, debe, lo deberíais leer y buscar en, en el internet porque se puede encontrar, como, como he dicho al principio, como una, una manera de acordarse de vuestro viaje, pero también de conocer Serbia antes de viajar ahí. Y para terminar, quisiera leer un apartado más de, de este libro. No se extrañan los pueblos serbios organizar eventos familiares, donde se invita a los vecinos a una gran comida. Amenizados también con la llegada de los familiares y amigos que vivan, trabajan o estudian en la ciudad. Tuve en algunas ocasiones la oportunidad de ser invitado. En una de las, esas ocasiones me senté a hablar con la persona que preparaba un enorme cerdo a la brasa. Un hombre taciturno y misterioso. El típico amigo de la familia que aparece en todas las fincas familiares y que realiza todo tipo de actividades, como paños encargos, asistencias, con un cigarrillo en la boca, barba de varios días y un chándal azul agujerado. El animal estaba empalado por una barra de metal, cuyo travesaño estaba conectado mediante un mecanismo rotatorio con un, un motor adoptado manualmente, que siempre supuse tenía otros usos además del mencionado. El calor de la brasa fundía gotas de grasa que caían constantemente sobre el carbón, desprendiendo un aroma tostado muy característico de la carne humeante. Este hombre, desde al menos tres o cuatro horas antes de que la mesa fuera dispuesta, Pacientemente movía la, las brasas con un estilete y controlaba que todo estuviera en orden. Mientras nos saludamos secamente, comencé a pelar patatas y el hombre amablemente me invitó a beber rakia. A la invitación le acompañó un chascarillo ya clásico. Es la mejor rakia de todas, casera, hecha aquí. Bueno, metxe jarraitzen dugu, laro gehitama... Barkatu, metxe jarraitzen dugu, laro gehitama Zazpi FM irratian, Tesla orduan. Eta hemen, azpitik entzuten dezue musika hau, haber, xabi, gopiskabat. Betiko punk izan eduten hauek, kabeo taldea da. Serbiako taldea da, eta hain zuzen ere, babera iburuz aurkezpen txekitzu bat egingo izugu, kontatuko izugu. Zertan tandagon talde autan undiji jaiotzen da, nundi datorren. E, KBO Serbiako puntalde mitikoenetakoa da, batez ere eskenatoki handergroundean. Eh, 1982an sortu zuten Hamazazpi urteko hiru mutilek, eh, Kralujebatzirian, hau da, Serbia zentralean dagoen hiri bada, batean ez daion hiriburua izandakoa ere bai. Bai, Iriburua iriburu izan dagoa, eta baita ere bat ba, emeletziaren mendeko Turkiaren kontako erotzikin usulotu dagoetik iri bat. Uh -huh. Iriburua izan zen, oa indik Serbia estatu batetzanean, mila sortzen duen da, mezortzitik, mila sortzen duen da, ogeita, Gaur egun, ba, Serbiako lagarren iria da, eta famatu adain zuzen ere, bere mugimendu punka eta jarkorra eta, bueno, horren motiboetako bat KBO taldea da, esan bezala xe. Kabe, KBO asizanean, ba egiten zuen punka oso zikin ja, gure larogei garren amarkadako taldeen oso antzekoa. Eta denborarekin, garogei tamar garren amarkadako iritsi zenean ba findu egintzen, eta ja hardcore punk e, musika garatzen asizan, gehiago Amerikako estatua tuetako musika taldeen ildoari jarraituz. Bere filosofia, beti izan da do it yourself, filosofia, hau da zer horrek egin, beraiek grabatu eta editatzen dituzten dituz, beraien diskak, eta editatzen dituzte, oraindik ere taldea funtzionatzen baitu. E, bere musika, estilua, entzunetzen bezala jasbitik, punk klasikoa da, batez ere, hiru pertsonek bakariko sazelten lako, hau da, basua, kitarra eta bateria. Besteri gez, hiru pertsona, beraien lehenengo grabazioa 1970-ara hogeita lauean etorriza Orduan International Brigade diskan grabatu zuten, abesti bat diska hori erresuma batuan izan zan argitaratua Eta nazioarteko zenbait punktalde jasotzen ziren bertan eta horietako bat kabeo izan zan Ba hemen ez baino ez zituztenean Ezan bezala, beraien iria, kraiuie batz, serbiako lagorren handiena, simbolo bada, punk eta hardcore musikan eta iriari eskenitako abestia da urrengua. Zerritzainia hundian grabatu zuten abesti eta gero, 1906an lehenengo maketa argitaratu zuten, bakarrik 1906pian beste maketa bat, larogeita sortzian beste maketa bat, eta ja horrekin arrakazta lortzen ziren Jugoslavia Oiko Eskena Punkean, underground-ean underground batez ere, eta horri esker, ba, gombideatuak izan ziren, ba, kontzertu bat ematera Budapesten, Budapesteko kontzertu ere gerra batu izan zan, maketa batean, Miliartzen 1988an argitaratu zena. Eh, Gañez 1989an beste maketa bat ere argitaratu zuten, azkenekoa eta hortik aurreraia diskekin, estudioko diskekin hasi ziren. Laro gehieta bederatzean lehenengoa, Forever Punk izen burupean lehenentzun dugun abesti horri lotua, bat egizute versio bat baino eztana. dana. Milatzen laro gehieta marrean, bigarren diskarritara zuten, laro gehieta maabian, laro gehieta mazazpian, bueno, azkenean, e, bilakatu ziren dudari gabe underground eszenako ba, talde punk mitikoena, e, Serbian, orain, Entzuten duzuen abesti hau dudarik gabe beraien abesterik famatuena da Eta, bueno, Serbian orain dikere joate maldimazate eta abernetara entzun ahal izango duzuena <totipa> Goyor, Goyor, Goyor, Goyor Ata treba, obra egin zion batu Eta bueno, pixkanaka, pixkanaka, iritsi gara gure irratxaioaren amaierara, kabe oren laguntzaz, jon... Eta horren lehiak eta eh, komentatu behar dugu gure idazlan... Agurre esan baino beti ere... Agurre esan baino esan bezala gure eh, idazlan laburren lehiak eta komentatu nahi zuegu, hain zuzen ere gogoratu maiatzaren hogeita maiker arte aurkeztu ditzazke zutela zuen idazlanak... Edo komikiak... Edo komikiak... Drina Zubia Kultur lehenengo idazlan laburren sari lehiaketan parte hartzeko. Oinarriak gure horri aldean dituzue. Drina Zubia.wordpress.com honen <mulgurra> bestez, agurreza da <mulgurra> Tuteke That's barru hemen entzungo se Eskarri asko, gurekin izateagatik, gogoratu bi aste artean bein, izango gaitu zuela, alara gaita mazazpi EFM irratiko guinetan, Tesla orduan, Balkanetarako leioa bilbotik. Laku notz. Abur. Skaz da, skaz da, inapolure duzak da, bizetik lepik dana, jari zanotza, ne bila Da predvidim Samo gledaj da te ne vidim Ne da uradim Da zato lirim bebe ponusa Zaljubim, nemam ljubavi